¿Cómo estás? Buen día. Bien, ¿todo bien vos? Bien, bien, muy bien vos. ¿Qué tal? Saludos a la audiencia. Bueno, sí, todo bien. Eh, Erika, a ver, contanos. Eh, Están por arrancar un curso extracurricular gratuito eh, para graduadas, graduados, graduades, eh, eh, perspectiva de género y educación sexual integral. Sí, con una iniciativa de la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria de la universidad y también de la Secretaría Académica. Eh, bueno, el instituto fue convocado para um, preparar este curso que tiene sobre todo la posibilidad de um, incorporar la perspectiva de género y vincularla a la educación sexual integral para eh, todas las eh, personas que han egresado de la Universidad Nacional de La Pampa. Mm. Si bien la educación sexual integral tiene incorporada la perspectiva de género, nuestra intención es ponerla de relevancia como eje transversal, eh, tratar de visibilizar eh, las desigualdades, de poder trabajar en las propuestas curriculares este eje eh, que tanta falta nos hace trabajarlo y volverlo a poner en el centro de la escena para eh, sobre todo achicar la brecha de desigualdades, de, de lo que hoy es el eje de, de, de atención en casi todos los puntos de discusión y debate en la sociedad, no, no solamente en lo educativo, también sí. en salud, en, la, en las áreas económicas, en las áreas presupuestarias, en todos los ejes, en todos los, eh, los puntos de análisis sociales hoy la perspectiva de género ha tomado una relevancia y, bueno, la queremos, queremos sostener ese debate. Ah, Erika, eh, ¿cómo, bueno, a ver, danos las fechas, cómo hay que, cómo hay que hacer para participar. Eh, en la detalles. página de la universidad sí. está el enlace para inscribirse, sí. las fechas son en tres encuentros, eso también nos pidieron que fuéramos... Este, digamos con una propuesta acotada teniendo en cuenta el, el, que es el último mes del año, así que van a ser tres días, 6, 7 y 13 de diciembre con una modalidad virtual con actividades en plataforma. También vamos a tener algunas lecturas para que se realicen eh, en, el, en intermedio entre las, dos, eh, entre las tres jornadas mm. y vamos a trabajar tres ejes. Derechos Humanos de las Mujeres y de la Diversidad Sexual, Perspectiva de Género y Educación Sexual Integral, y la transversalidad de la ESI en las propuestas pedagógicas y formación docente. Esa sería la propuesta en esta primera oportunidad. Si sí. después el año que viene continuamos, iremos profundizando en otros, en otros ejes temáticos. Claro. Y, y esto es gratuito, no, no hay que pagar nada, solamente inscribirse. Es solamente inscribirse uh -huh. y a través de la, de la página de la universidad. ¿Y es solo para graduadas y graduados? En esta oportunidad sí, porque es una convocatoria específica donde se cuenta con un presupuesto para eh, las egresadas y egresados de la Universidad Nacional de La Pampa. Bien, y ¿esto no debería ser ya, eh, no digo obligatorio, pero eh, que haya eh, dentro eh, de, las, de las distintas carreras eh, eh, la perspectiva de género como, como algo habitual y que no se tenga que hacer un curso extracurricular? Sí, sabés que tenés razón, esto tendría que ser un eje curricular, digamos, uh -huh. eh, curricular en los planes de estudio de todas las carreras disciplinares Eh, de todas las universidades públicas y privadas. No todos los planes de estudio se revisan eh, en el mismo momento de es, después de sancionada la ley. Algunos eh, planes de estudio se revisan en determinados años y no todas las universidades incorporan la perspectiva de género en el mismo momento. Sí. Entonces, esto ha sido gradual, esto es... Este, Una, una condición o una situación que requiere de estudio de avanzar en cómo la perspectiva de género es una es un una digamos una forma de pensamiento que lo único que nos trae es este beneficios nos trae posibilidad de de disminuir las desigualdades disminuir la de la discriminación, identificar las formas de violencia, pero eso también requiere de desestructurar formas de pensamiento tanto en hombres como mujeres. Mm. Esto es bastante lento, digamos. Mm. Recordemos que el feminismo ha podido instalar la perspectiva de género después de más de 200 años. Claro. Sí. Eh, estaba pensando esto que decías, eh, Erika, eh, los planes de estudios que se modifiquen de acá al futuro deberían incluir la perspectiva de género. Sí, la universidad también ha incluido o ha generado recientemente el programa de políticas institucionales de género, diversidad y mujer, ¿Sí? donde bueno, justamente su eje es trabajar la perspectiva de género en todo el ámbito de la universidad no solamente en los ámbitos administrativos o en las cuestiones eh, de la organización de la universidad, sino impulsar que la perspectiva de género sea, se instale como un eje de análisis en todo lo que tenga que ver como discusión dentro de la universidad. Mm. Esto es reciente, entonces claro. sí, la idea sería que esté presente en los planes de estudio y en todo lo que hace a, a, a, a visibilizar, la, a alcanzar una igualdad, una universidad igualitaria y una eh, universidad que no, no discriminatoria, una universidad feminista. Hay que tratar también de, de, como de revisar los mitos sobre el feminismo. Pareciera como que asusta la palabra feminismo, y el feminismo es un paradigma, es una forma de pensamiento, ¿no? No, no habría, tenemos que trabajar más sobre estas cuestiones. Eh, Erika, eh, estoy pensando que está la oferta esta del curso Y con la demanda, eh, ¿cómo venimos? Eh, ¿Hay interés? De, sí, de la... sí. sí, hay bastante interés uh -huh. Vamos a ver, este, todavía tenemos tiempo De acá hasta el 6 De todos modos, la idea es que no tengamos 200 personas La idea es que podamos trabajar con un número posible de 25, 30, 40 o hasta 50 personas que podamos mm. generar también espacios de lectura, de discusión, de reflexión, incorporar la perspectiva de género, requiere también eh, movilizar internamente este tema. Eh, entonces eh, eh, es importante también que el grupo que con el que trabajemos no sea un grupo muy muy grande. Eh, puede ser un grupo también de 30, 40, 50 personas y ese va a ser, es también un grupo interesante. Ah. Pero bueno, sí, sí, todas las que se inscriban las vamos a, vamos a, a trabajar, claro, claro porque bien, vamos sí. a estar en todos los módulos las tres. Ah, bien. Eh, Mariana de Dios Herrero, vos, eh, Erika Montaña y, y, Mónica Morales. Y, Mónica Morales son y Mónica Morales, las tres que están a cargo, son docentes. Las tres vamos a estar en los tres módulos. Bien. Bien, Erika, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, no, decir. No, sino... creo que lo, va a ser muy bienvenida a toda la gente. Se pueden anotar en la mm. página de la universidad, está el formulario. Y bueno, y nos comprometemos a hacer un curso interesante, con mucha reflexión y en lo posible instalar o, o bueno, sobre todo trabajar estas cuestiones de cómo, son las, este, cómo es la perspectiva de género en el sistema educativo como eje transversal, sobre todo. ¿no? O sea, no, no, no olvidarnos de esto, cómo transversalizar la perspectiva de género en, en la docencia media y universitaria. Erika, muchísimas gracias, que tengas buen día. Igualmente, gracias a ustedes, que muy andan muy bien.